Bien, buenas noches. Somos de nuevo acá, Hatred Deportes. Esta vez vamos con lo que es el análisis del cierre del torneo clausura, con la jornada 17. Empezando, por supuesto, con el partido disputado en la ciudad de Maracaibo, en el Pachancho Romero, eh, donde el Zulia Fugo Club recibió la visita de Mineros de Guayana, y cuyo resultado dio como una victoria para el cuadro local, de nuevo para el Zulia un gol por cero, a victoria agónica se puede decir, con gol al minuto 93, ya al descuento de Wilton Almeida, un partido que parecía que iba a quedar 0 a 0, donde se iba a producir el primer empate del Zulia y no fue así, a última hora se produjo este gol, Mineros que venía con necesidad de ganar para meterse en puestos de Copa Libertadores, y para, para ello lamentablemente no se dio el resultado, caen derrotados de nuevo ante Zulia, eh la, un historial entre ambos equipos donde Zulia eh, ampliamente ha dominado, esto, con la victoria de hoy ha llegado a 6 triunfos por apenas 1 de mineros y esto se ha visto reflejado, aunque en la cancha hay que decir que Minero tuvo más llegadas, tuvo más opciones de gol muy clara dos que pegaron en el palo, una que salvó Chicho Estrube cerca de la línea de gol pero Zulia con menos oportunidades de gol fue el que la metió al final y obtuvo la victoria, Minero lamentablemente se queda sin Copa Libertadores porque Al-Souategui ganó en la ciudad de Maracay dos goles por cero, con gol de Belio Hernández y Gelmin Rivas. Y el cuadro del Caracas ganó en el Vigía tres goles por dos. Y esto le da la posibilidad a Caracas de obtener el segundo puesto. Y a Anzuategui a rebasar al tercer lugar. Y estos equipos, junto con el club deportivo Lara, son los tres venezolanos que van a Copa Libertadora el era, era bastante importante saber cómo podía llegar Mineros luego de, de, de perder el invicto y, y y perder esos puntos importantes en su lucha por obtener el campeonato, ¿no? Donde, donde aquel partido que cae derrotado ante Lara y además de perder el invicto pierde to, to, to, totalmente las clases campeonales. Era importante saber cómo llegaba el equipo oriental pues aún le quedaba lo que era la lucha por entrar directamente a, a Copa Libertadores y no quedó la menor duda que su llegada a Maracaibo, Mineros vino con todo el arsenal. Vino con, con la mayoría de su plantilla, a pesar de un par de bajas que tenían por allí que eran importantes, pero pero prácticamente vino con todos sus jugadores y así los puso Maldonado en cancha, porque querían sí o sí y los necesitaban de por sí también los tres puntos para lograr ese cupo directo a Libertadores. Un Mineros que en la mayoría del tiempo, durante el partido, fue mucho más que Zulia Zulia salió a hacer su juego a proponer con ahora Manuel Arteaga de vuelta a la titular al equipo y Luis Cassiani solos en la delantera pero fue la mayor tiempo la mayor parte del tiempo fue Zulia metido en su área defendiendo no de los embates orientales de la tropa de Maldonado que como lo decía Michael, hubo este tiros al travesaño una una salvada en la línea del lateral izquierdo del zulia Carlos Etrube. Y bueno, en una de esas tantas contras que tuvo el Zulia, porque a la final terminó jugando de esa forma, cae el gol por intermedio. Una excelente jugada, y qué decirlo, de Luis Caciani, prácticamente solo contra tres defensores del equipo de Mineros, pudo mantener la custodia del balón. Y por derecha se venía llegando Wilton Almeida, quien, bueno, Caciani buscó el gol hasta el final. Y en una salida de Urogumán, cae en el área, que era una falta, pero el árbitro inteligentemente da la continuidad, y el rebote lo empuja hacia el fondo de la red, como ya lo decíamos Wilton Almeida en el minuto 93, fue un golpe devastador para el equipo de Mineros, prácticamente ya era para que no no podían hacer nada, inteligente, como decíamos, la, la, la ventaja que dio el árbitro, porque se está claro de que si la pelota, por alguna por alguna razón... El disparo de Almeida no iba al arco, tenía que pitar el penal, porque era algo prácticamente obligado. Y bueno, al al final Zulia se lleva los tres puntos, tiene la mejor campaña desde que llegó a primera división, son 54 puntos, consigue el primer puesto en el lote de, de, de equipos que van a, a, a la octogonal de liguilla pre-sudamericana, y lo más importante que se puede transformar fuera de todo esto, de la sumatoria de puntos en el torneo para Zulia y, y la campaña que hizo, dos torneos de 27 puntos de manera excelente, importante esto, la manera como sacan a mineros de Guayana de la Libertadores de manera directa, ¿cómo se le va? Todo, como desperdicia como sin ni fase previa como sí, desperdicia todo en dos partidos mineros por allí tuvimos la oportunidad de hablar con ricardo david eh, eh, estelar de mineros y nos dijo que fue desesperación que para él fue la desesperación del equipo lo que lo llevó a, a perder estos seis puntos en las últimas dos jornadas bueno y mineros se queda asignada solamente aquella copa sudamericana aquel cupo las copas sudamericanas que consiguió ya una lejana Copa Venezuela que ganó a mediados de noviembre del año pasado pero destacar algo importante Michael Zulia es el segundo equipo que tiene mejor cierre de campaña en los últimos cinco partidos Zulia ganó cuatro solamente la derrota en Guanare de la jornada pasada un gol por cero solamente por debajo del club deportivo Lara quien cerró la campaña como lo cierra un campeón 5 partidos disputados, 5 partidos ganados. Sí, por supuesto, y destacar la esta último cierre de la zulia del torneo, muchos no apostaban por este equipo. Hay que decir que es el mejor la mejor temporada en toda la historia del equipo en cuanto a puntos con 54 en total, superando su, su tope que eran 53. Sí, cierra con un gran torneo 27 puntos de la clausura, al igual que los 27 del torneo apertura y bueno, con esto entonces Eh, o sea, finalizamos el torneo la, ta, los resultados definitivos de esta fecha 17 de que comenzó ayer el Real Esport empató con Petar 0 a 0 hoy en horas de la tarde ya sabemos el resultado de Maracaibo Zulia 1 Mineros 0 el Vigía cayó derrotado ante el Caracas 3 goles por 2 Anzuategui 2 por 0 venció al Aragua y Aracuyanos visitaba Puerto Ayacucho y ganaba, eh, ganó un gol por 0 el cuadro de el club deportivo Lara al campeón quien recibió hoy la copa de su trofeo, ganó 2 por 0 al ya descendido oficialmente el Carabobo, mientras que el que se salvó fue estudiantes de Mérida que a pesar de caer 3 a 2 en Marinas ante Zamora, pues logró la salvación aprovechando el resultado de su archirrival. En Maturín Monagas empató 1 a 1 con Trujillo y Eh, por supuesto el resultado de San Cristóbal donde el Deportivo Táchira golea tres goles por uno a llanero resultado que combinado con la derrota de Minero y la victoria de Lanzuátegui eh, permite al cuadro táchirense con que cosa también inesperada meterse en los ocho equipos que van a esta liguilla presura americana y precisamente se enfrentará al Zulia Fútbol Club desde el próximo domingo en la ciudad de San Cristóbal ya tenemos definido todo lo que son los cruces los descendidos ya dijimos que son Carabobo y Tucanes a la segunda división, mientras que la liguilla oficial americana que se jugarán una primera fase el domingo 20 y el y el miércoles 23 de mayo, el día el día domingo 20 en San Cristóbal ya dijimos el el Táchira recibe al Zulia Fútbol Club, en la ciudad de Maturín Monagas recibe al Petare, en la ciudad de Valera el Tsugiano recibe a Zamora y en Maracay Aragua recibirá a Yaracuyanos. Mientras que en la vuelta, por supuesto, se enfrentarán de nuevo estos aquí por el próximo miércoles en, por supuesto, en la otra sede, Luis. Hay que hacer una corrección. Petares Petares recibe a Monagas. O Monagas recibe, ¿no? Petares cierra por la mejor posición. Sí, es correcto, es correcto. Petares cierra por la mejor posición en lo que respecta a estos ocho cupos. Estamos también aquí con, con Víctor Lamus este, revisando no todo lo que nos está dejando esta jornada ya después de haber analizado lo que fue el Zulia Mineros importante estos cruces, muchas cosas inesperadas, quizás no tanto el que el Carabobo ya diera definitivamente su bienvenida a segunda división, pero importante sobre todo el tema de ahora no y lo lo que incumbe porque es lo próximo en el fútbol nacional, Víctor los cruces a Sudamericana, bastante inesperado esto de Táchira sobre todo Bueno, es inesperado eh en cierto punto porque se da con una combinación de resultados, gracias a que el Zulia Fútbol Club eh, derrotó a Minero y así se corre una posición ¿no? más, y entonces es como que se le hizo un favor y el Zulia se va a cruzar justamente con este club andino. Y también el Deportivo Petare ¿no? que ha hecho un, un campeonato irregular va o sea va a disputar también en la primera fase con el club de monagas que también no ha estado muy bueno eh otro clubes va a ser paraguayrgyano eh, eh este este club está muy parejo ya que esto estos dos clubs pues, eh, han diputado no eh, en la en la en la zona de la mitad de la tabla.